Hola chicos, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Buenas hola noches. maestro. Buenas noches. Programa 43, uh. diciembre 29 del 2020. Año de la pandemia. Ahora sí que ya se está acabando el año de la pandemia y esperemos que el 21 no se quiera parecer al 20. Espero. Va a ser un poco complicado, pero lo intentaremos. Sí, fíjense que ayer nos tocó estar por causas de fuerza mayor. En una clínica del... Una es clínica, es clínica ¿verdad? clínica COVID, la 46. En, ajá, una clínica del Seguro Social, que es la número 46, y está llamada así como, como clínica COVID. Y, ¡ay, caramba! Ahí hay otra realidad, ¿eh? Ahí el mundo es diferente, ahí te enteras que sí es cierto que hay muchísima gente que está llegando todo el tiempo... Eh, gente que ya los ves tú que cuando los llevan en la silla de ruedas o en la camilla ya se van desvaneciendo ya no respiran bien eh, de hecho nos tocó ¿qué? ¿en serio? Ah, uh, uh, así. ya ves tu café, tu chocolate sí. ah, me tocó escuchar así a Sergio en su programa, y así distorsionado y también un corte Pero me encanta Maestra, maestra ¿Qué <risa> pasó? Ay, ay, no, no, sí, no Sí, porque ¿eh? es bien raro, ajá, ya no les entiende uno y así ¿qué No, aquí? pues, ¿qué? Es como de ultratumba Es como Dory ¿Este está abierto o no? Sí, sí claro de, en, Ya sabes que Carlos contra. Sí está abierto el micrófono de... ya Sí, cuéntame, si no... Hola chicos, cómo estamos? Regresamos. Programa, vuelvo a iniciar. <risa> <risa> <risa> Programa 43, diciembre 29 del 2020, año de la pandemia. Año de la pandemia. Ojalá que el 21 ya no se quiera aparecer al 20. Antes de que entráramos a hablar como y la <risa> el pececito de Nemo. <risa> Estabas hablando respecto de, de lo que nos tocó vivir en, en el hospital COVID, en la clínica 46 del IMSS. Sí, les voy ah. a, a volver a decir, porque ya no sé hasta dónde me escuché antes, ¿verdad? Pero comentábamos que fue realmente muy complicado, esa realidad que se ve ahí es eh, muy triste, uh -huh. eh, ves cómo llegan, sobre todo personas ya mayores, estamos hablando de personas de más de 75 años, uh -huh. yo creo eh, que ya llegan un poco desvanecidos eh, o llegan con su tanque de oxígeno, pero aún así ya no es suficiente para poder respirar, nos tocó ver que llegó una familia eh, que llevaban a la mamá en silla de ruedas con una tos muy peculiar, muy característica Eh, llega el hijo hasta la puerta de, de donde la van a recibir y él toma aire así como con mucho esfuerzo y él se veía muy chavito, yo pienso que de haber tenido unos 20, 22 años, eh, muy alto el, el chavo. Y en la puerta el papá se recarga así con la mano, como que le costó mucho Echenme esfuerzo aire, es el, el poder llegar, ¿no? Entonces yo sí dije, es toda la familia, o sea, estarán contagiados todos, ¿no? Entonces la verdad que esto es nada más la invitación para seguirnos cuidando porque es muy fea esa realidad y la estás viviendo afuera, los que están adentro, médicos, enfermeras, enfermeros, Eh, los del aseo, los mismos eh, personas de seguridad, los guardias para ellos es muy complicado porque es su trabajo tienen que estar ahí, no pueden decir ya me voy o, o no me agarres, la gente se les acerca a hacer preguntas está la Guardia Nacional vigilando porque de repente la gente se altera, entonces quieren agredir a los médicos para que su paciente sea el primero en atenderse y pues no tenemos que esperar nuestro turno, ¿no? ellos ellos toman sus decisiones, cuáles pasan más rápido, o cuáles esperan, ¿no? entonces sí hay que cuidar. De hecho ahorita el fenómeno que yo he notado socialmente es que muchas personas ven la pandemia como si fuera una cuestión de dogma, ¿no? que si crees o no crees cuando es algo tan tangible como es un axioma, uh -huh. un axioma es algo que se demuestra por sí mismo. Entonces, la enfermedad está allí, está causando estragos y hay personas que todavía dicen que no creen. Yo yo supongo que es una manera de, de negar, ¿Evadí? de evadir la realidad. Sí, entonces, ese es, eh, no a lo mejor no se atreven a ir a un lugar de ese tipo para darse cuenta realmente cómo está la situación. ¿O tú qué opinas, Itlali? tenemos invitada Yo Estaba escuchando muy atentamente pero sí les doy, les doy la razón porque es cierto desgraciadamente eh, hay muchas personas que, que dicen eso ajá, como si fuera cuestión de fe ajá. no creemos y la cuestión no es tanto creer o no creer sino sí. simplemente ser responsables Actuar. digo eh, sí sí pues tomar acciones digo finalmente tampoco es algo del otro mundo diríamos no. eh, portar tu mascarilla, lavarte las manos, eh, tomar tu distancia, son cosas que no son tan complicadas y, y uno no reflexiona en, en todo el bien que podrías hacer con algo tan sencillo como eso, ¿no? Fíjate que otra cosa chistosa que a mí me tocó escuchar y, y, y claro me causó mucha hilaridad, el hecho de que eh, con la llegada de las, de las vacunas, pero que funcionen, Eh, las personas dicen que con la vacuna te, eh, nos quieren controlar digo pero si ya nos tienen controlados <risa> más controlados que lo que estamos ahorita que o sea, complicado no... <risa> De hecho, no sé, si, mucha risa. no sé si les tocó ver un meme que anda circulando, donde alguien dice eso, exacto, así de, te quejas de que te quieren tener controlado con un chip en una vacuna, dice, el aparato que traes en la mano con exacto. el que estás viendo este meme, ya te tiene bastante controlado sí. y te has enterado, ¿no? Sí, claro. No, eso, las noticias que te dicen en la televisión, que es lo que quieren que tú creas y lo que quieren que sepas. O sea, estamos controlados por todos lados, ¿no? Yo aquí estoy controlada, mira, el chico de controles me grita. Cinco, cuatro. Maestro, ¿ah, el chico de los controles. Ajá. No, no es cierto. Saludos al buen chak que está aquí con nosotros. Saludos a Ixba, que ya nos trajo unos deliciosos cafés. El barista de confianza. Exacto. Maestro, hoy no hemos mandado saludos a los patrocinadores. Ah, Bueno, a Isis. Acuérdense que tenemos que ir a desvelar el velo de Isis. Ella nos está esperando, no podemos cometer la grosería de dejarla plantada. Ella nos está esperando con su deliciosa comida vegana. Es una pequeñita de 7 años que está aprendiendo a cocinar con mucho amor. Uh -huh. Y siempre está ahí al pendiente de todos los clientes. Le fascina que lleguen a platicar con ella, a bailar. a amaromas. Encanta, sí, eh, le encanta eso de la gimnasia. Eh. ¿Pero dónde se encuentra Alimentos Veganos? sí, sí. sí. Eh, la calle se llama Constancio Hernández Alvirde, esquina con Avenida Vallarta. Exactamente, exactamente donde enfrente de las baterías de donde cargan los autos eléctricos de la Universidad de Guadalajara, ahí un ellos costado. ahí se encuentran a un costado. Ahí están. Y hoy es martes, hoy están desde las 7 hasta las 3 de, la de la mañana. Así que vayan haciendo hambre y por ahí llegamos más tarde. Y, y, y tenemos personas en el mercado de abastos, allá las personas aguerridas del mercado de abastos que la están pasando también bastante difícil porque a pesar de que pensáramos que la gente está invirtiendo su dinero en alimentos, pues parece que no, porque a mí me ha tocado ver en las tiendas transnacionales, de clubes de precios, que no voy a decir el nombre porque sí lo puedo decir pero no tengo yo la ganas de hacerle publicidad <risa> a ellos, sí son eh, tiendas como de clubes de presos donde necesitas una membresía y hay unas colas inmensas para, para comprar cosas y se me hace muy, muy significativo como el mercado de abastos que, donde encuentras eh, lo esencial para la, so, para la supervivencia, incluso para reforzar tu sistema inmunológico como son las verduras eh, y las frutas, las, frutas. Eh, la, las ventas están a la baja, entonces de aquí le mandamos un saludo a, a Rogelio Hurtado y a Hugo Barrera en la calle 10, número 21 que ellos ahí lo están esperando de pie de guerra y no se rajan y vaya que también ahí ha habido contagiados ellos han tenido pues ya compañeros sí. que han fallecido sí, los de la bodega de un lado, el señor de los pepinos Juan, Sefri lamentablemente ya falleció ay maestro, tómelo con seriedad pues lo dije en serio Sí, caray, nos ha tocado ver varias personas Que son personas que yo, por ejemplo Yo conozco personas en el mercado desde niña Y, y también darse cuenta que este año Se fueron a causa de, de esto En lo que no se cree sí, sí, Fíjate, sí. si creyéramos, ah, no inventes Se complicado Y pues sí, caray, eh, las personas en el mercado de abastos Pues son comerciantes que tienen horarios muy, muy largos Y pues están echándole ganas Igual que muchos sí. de nosotros, eh, como en esta mesa, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero Ojalá, ojalá que de veras el 21 nos pinte mejor ¿Y dónde estamos ahorita? En la librería La Rueda. Que ya oh. no anda por aquí el señor Sergio Fong, no. pero nos dejó chambeando. Sí, aquí el, el que capitan el Chinatown, se parece que ya estuvo que retirar por cuestiones de trabajo, pero nosotros aquí estamos al pie de guerra, nos dejó encargados el changarro. Sí, ya a las 8 cerraremos para que no haya problemas con esto del... Que no me quedó claro, si ¿sí estamos en Botón Rojo... ¿O solamente es una regla de tantos mm, Son solamente días? restricciones, ajá. Uh -huh. Botón rojo como tal no es, uh -huh. pero sí son restricciones que nos mandaron por ahí en un board. Boletín. boletín. boletín. boletín. Ah, boletín. Sí. El volantín del barrio chino. ¡Ay, no. Sí, no! Boletín, perdón, me equivoqué. Este, sí, en el boletín manejaban algunas restricciones que van hasta el día 10 de enero. Ya el 10 de enero, supongo, nos darán otras instrucciones. Pero... ¿Ves? Estamos controlados. Eh, sí, totalmente. por horarios. ¿Alguien tiene alguna duda? Exacto. De momento por horarios. El transporte no nos lo cancelaron esta vez, pero los horarios sí. sí. Es que qué difícil, oye, la gente se sí. lo estaba viendo muy complicado porque no tenía cómo regresar del trabajo. Exacto, entonces. Entonces afortunadamente esta vez el, el transporte público no, no lo pagó, pero pero híjole, eh, todas las personas que en estos días tratan de ver qué más le sacan al año, ¿verdad? Entonces eh, la restricción en horarios pues también supone algunos conflictos. Sí, la verdad Pero que sí. igual le echamos ganas. Eso. Y el, el último patrocinador, bueno, antes de Granola Gourmet, es primero café y luego. Existo. Exactamente. Es una cafetería de barrio por el sur de la ciudad concretamente en las confluencias de la calle López de Legaspi e Isla Trinidad entonces ahí tú puedes degustar un rico cafecito viendo pasar los autos hay una banqueta muy amplia eh, a ellos... sí, la claro, ya le tocó desayunar ahí ah, un pero día, sí, claro. muy rico muy rico y muy recomendable eh... para que se den una vuelta justamente Sí, muy recomendable, ¿no? Claro. Muy apacible ahí el lugar. A uno que le gusta estarse tomando un cafecito o comiendo algo así muy rico y también estar, estar pasando revista todo lo que sucede en la calle. <risa> <risa> ¿Monitoreando? Es una buena vista. ¿Pasando revista sin revista? <risa> Ellos ahí los esperan con los brazos abiertos y los atienden de lujo, la, la, bueno, están abocados a, la, a las restricciones nuevas, entonces a partir de las 7 de la tarde, ellos nomás tienen para llevar, pero desde las 7 de la mañana hay desayunos hasta las 7 de la tarde, que es cuando cambia la manera de operar. Pues listísimos, ya mencionamos a todos nuestros patrocinadores, saludos al público conocedor que nos está prestando sus oídos. Ajá. Y recuerden que estamos buscando patrocinadores. Eh, este tipo de proyectos son proyectos que realizamos la sociedad, o sea, civil en su conjunto. No recibimos eh, ayuda gubernamental ni tenemos todo el dinero del mundo. Entonces necesitamos de alguien que crea en este tipo de proyectos. Y tenemos que aprender a no esperar a que llegue un mecenas como el papá gobierno a que a que nos dé las cosas, no. Tenemos que si, utilizar la creatividad y generar pues recursos desde la sociedad civil no o sea porque a veces tenemos un espíritu muy paternalista de que es que el gobierno me tiene que dar sí pues quizás sí pero no te lo va a dar o sea te ganas la misma ¿no? o sea te pasas la vida esperando y nunca llegó no, no. Precisamente como en una familia normal, ¿verdad? Los hijos tenemos que buscar qué hacer. ¿Sí? Exactamente. Sí, no, y, y fíjate, nosotros lo que intentamos es que haya más gente que crea en este tipo de proyectos para crecer juntos. No nos vamos a hacer ni millonarios, ni quizá no tengamos eh, mil seguidores. No, pero la idea es tener, para nosotros, tener un espacio donde nos podamos expresar donde podamos eh, brindar otro tipo de, de radio eh, sin tanto comercial sin tanta sin tanto compromiso no aquí nos podemos sentar y podemos platicar y expresar lo que queramos cada quien que es el responsable de lo que dice a eso sí <risa> Eso se da réplica si alguien sí, la, sí. la solicita, ¿no? Pero es padre porque creemos en otro tipo de proyectos y podemos ayudarnos mutuamente, ¿no? Entonces ojalá que alguien ya para el 21 quiera sumarse y pues hacer esto más grande. Se genera una, una sociedad cooperativa, ¿no? Más Exacto. que nada que no, no no va en sí en el lucro como para, ah, me voy a ser millonario, ¿no? Sino que es, el recurso se, se distribuya de manera equitativa y todos podemos vivir pues de una manera tranquila, ¿no? Pues sí, pues ahora sí, maestro, tenemos invitada. Sí, Citlali. Citlali. por sea? fin nos quiso acompañar porque la semana pasada estaba escondida allá. Bueno, afortunadamente. Detrás de un librero. Le llegamos al precio porque se cotiza. Pues sí, la encontramos el día correcto. Así que no pudo decir que no. Y no, al contrario, aquí con mucho gusto. ¿El tema de hoy, maestro? Bueno, hoy pues me quiero dar un gusto a mí, yo le dije a Michi que pasáramos un, un programa respecto de un disco que a mí me gusta muchísimo desde que lo escuché en el 89. Un disco joven, wow. sí, muy joven por favor. Sí, sí en el 89 es un disco que se llama Rey Momo del, del músico. ¿De qué nacionalidad es, Machito? ¿Y tienes tú tu? Sí, yo a les ver. puedo platicar. Es que ya nos están llegando saludos. Eh, Isis me dice que ya está lista. Ya nos está esperando, ya tienen ahí todos los guisos calentando. Así que, saluditos, gracias por escucharnos. Eh, Rey Momo es el primer disco de alguien que se llama David Byrne. Eh, él deja un grupo antes que se llamaba Talking Heads. Dice, en él, en este de, de Rey Momo, involucra sus letras con estilos musicales latinos y colaboran con él grandes artistas como Celia Cruz y Johnny Pacheco. Ya nosotros hemos hablado de ellos en los programas, ¿no? Fue editado en el 89, lo publicaron en septiembre del mismo año. Incluye ritmos como merengue, cha-cha-cha, eh, charanga, rumba, cumbia, afrocuban y salsa. Este trabajo es considerado uno de los mejores en la carrera de este solista. Lo que pasa es que David Byrne era la cabeza de un grupo muy famoso, bueno, que a mí también me gusta, que son las cabezas parlanchinas. Uh -huh. Así como nosotros. Exactamente. <risa> <risa> Exactamente. Entonces, él como radicó en Nueva York y le tocó tener contacto con todo, todo el movimiento de los músicos latinos de la salsa, él ahí logró involucrarse como un músico profesional que absorbe todos los ritmos Entonces pues ahí se encontró con puertorriqueños, cubanos, dominicanos, mexicanos. Entonces él absorbió todo ese mundo de lo que es la música latina y se dio cuenta... Honestamente que era un mundo muy superior al rock and roll, ¿eh? él mismo lo manifiesta, dice, sí. no, es que es otro rollo. Te podías diversificar, ¿no? Exactamente, y justamente o... como tocó el boom, que creo que se enlaza con el programa pasado, por sí. lo que estoy algo comentando. así, sí. Exactamente. Es que sabes qué, bueno, por ejemplo, a mí me gusta el rock también. Ah, claro. A Pero también. de repente el rock o, o o quienes son fans del rock se vuelven como muy cuadrados o muy herméticos Ajá. más bien, ¿no? O sea, es como el rock, el rock, el rock y el rock. Ya, ya no quieren escuchar otra cosa, o sea, nada más rock. Pero llega quien les dice, no, espérame. O sea, el rock es padrísimo, pero si lo mezclas con esto, lo mezclas con esto... Pues simplemente por lo que acaban de mencionar, este disco es eh, muy versátil en ritmos. Sí. O es sea, decir, podríamos englobarlo tal vez en un género tropical si lo englobáramos de alguna de hecho, forma, sí. pero, pero son ritmos diferentes, entonces sí. y difíciles, eh, porque no es fácil todo lo que le está tocando no. aquí. Lo que yo no estoy muy segura y no sé si ustedes este, tienen ese dato es, eh, me dicen que es músico profesional. Eh, eh, ¿Tocaba algún instrumento en particular o también era sí, multiinstrumentista? Multiinstrumentista. ¿Sí? Mira, ahí, ahí te va. Déjeme me regreso tantito. Ah. Dice es un cantante y compositor escocés, Ajá. nacionalizado estadounidense. Es un músico destacado y miembro fundador y compositor de la banda Talking Heads. Él fue hijo de un ingeniero electrónico. Al cumplir los dos años, sus padres se trasladaron a Canadá, mudándose nuevamente a los 8 o 9 años. Esta vez se fueron a los suburbios de, de Baltimore. En su adolescencia tocó guitarra. O sea, adolescencia estás hablando que tienes 14, 16 años, ¿no? Tocó guitarra en una serie de bandas, eh, tan solo como un pasatiempo para él posteriormente en el 81 y 88 grabó varios discos de rock e hizo la banda sonora de la película El último emperador viste oh. esa película no ay oh, sí claro <risa> <risa> bueno después la buscan es sí. una película que fue como uh, no sé si es de Disney la verdad pero Fue como algo muy diferente que hicieron y la música que tiene esa película también era como, como muy nuevo, como muy diferente a lo que estabas acostumbrado a escuchar en ese tipo de pel películas infantiles. Uh -huh. Entonces, está bastante buena la película. Muy, muy recomendable. Uh -huh. Me suena como alguna historia de Oriente, será. Vela, no te digo. Okay, Bella, okay. Bella. <risa> no me uh -huh. importan los spoilers. <risa> bueno, ahí quedó claro, pues, o sea, lo que que es un músico, pero. Prof muy profesional. Uh -huh. Compositor también. Compositor en, en el disco del, del Rey Momo, eh, todos los, los músicos ti tienen esa calidad del disco porque la totalidad de los músicos son todos esos músicos. Exacto. Son puros músicos latinos. Sí. Ahí interviene desde eh, Celia Cruz, uh -huh. Johnny Pacheco, recuerden que Johnny Pacheco fue el creador de La Fania. Uh -huh. De la Funny All the Stars. Sí. Él y Johnny Masushi, pero Masushi no era músico, nomás era uno así medio negociante mafioso, pero el músico era, eh, era Johnny Pacheco. Sí. Entonces también ahí lo acompaña, bueno, entre los más connotados, Celia Cruz. Sí. Y Willy Colón. Sí. También está ahí. Entonces la variedad de músico, de música es, es puro, puro músico latino de gran calidad y lo único que entra ahí es la voz de él, ¿no? Claro, pero una voz muy peculiar. Es que le da esa voz que, que, que él eh, te deja escuchar ahí, hace que incluso el ritmo se escuche diferente, sí. como completo. O sea, tiene una voz tan versátil que realmente la, la disfrutas, va como, como que no, no se acompañaron, sino oh. que se hicieron una sola. Vas a ver, te va a gustar. Y aparte, o sea, pienso que él acertó bien en el, te, en el, en el nombre del rey momo, sí. porque estamos hablando de lo latino, y el rey momo hace referencia al rey feo del carnaval, uh -huh. que es muy muy conocido, sobre todo en, el, en todos los carnavales que se presentan, tienen un, un rey, rey feo. feo, que es el rey momo. Y bueno, el, el, la implicación del carnaval no, no, creo, no se creó en América Latina. Los carnavales tienen la historia desde los sumerios, estás hablando de hace seis mil años. Uh -huh. Entonces ellos... Los que lo hicieron más más famoso el carnaval fueron los romanos. y Ellos tenían una especie de deidad que era eh, Momo. Momo que era, era algo así como el, el rey, que, el dios, perdón, que se encargaba de divertir a la gente como un bufón. ¿Se fijan? El rey Momo es el bufón del carnaval. Y esa implicación tenía desde, el, desde los romanos que aparecía Momo y aparecía también Baco que era el dios de la borrachera, por no decir la peda. <risa> Madre mía. Que Desde era el dios entonces... del vino. O los, grisio, o los griegos Dionisio. Ajá. Dionisio y Baco, que son las, las equivalencias entre los romanos y los griegos. Entonces, eh, era Momo el como la deidad, ¿no? Y, y el carnaval tiene que ver con la llegada, la termina, se fijan, la terminación del invierno y la llegada de la primavera. Entonces, tienes un el día calocitos. previo y usas máscaras porque dices, antes de que lleguemos a la cosecha, vamos a destramparnos, entonces para que no sepan, para que así, nadie sepa para ¿quién que le no no haciendo el ridículo ahí, ah, pues me pongo una máscara, de hecho hay todo un documental muy padre que después les recomiendo acerca de, de las cuestiones, de implicaciones psicológicas, de usar la máscara en los carnavales, de Carl Gustav Jung, ándale, está interesantísima esa parte, pues la primera canción, ah, HNR, ¿cuál quieres oír primero? pues ya hicimos, ¿no? ¿no? ¿cuál quieres? Haz, cre haz creer el mambo, ¿cómo se llama? Ok, Make, Make Believe Mambo, Eso. disfrútenlo por favor, uh. vamos Chac. ¿Qué Estamos. tal maestro? De lujo. Ay, la verdad es que sí, por ahí se oían eh, los coros de Celia de Cruz. Celia Cruz? No, bueno, es una reunión de, de músico grande. Exactamente. ¿no? Oye, y la descarga, se escuchaban las descargas en el... Te manda saludar Francisco. Ah, un saludo Francisco. Qué buena plática la de hoy. Pues a ver cuándo vienes otra vez Nos a esperamos platicar. Aquí con sí, siempre es bueno que tenerlo que que regrese no porque ya ha venido dos veces Francisco sí para hablar de urbanismo no pero hace falta venir a la hablar chorcha. de otra cosa exactamente tú dices Francisco de qué quieres hablar y ya agendamos para el 21 mira para para poder terminar y avanzar con David Byrne y el sí. Momo, vamos a poner la música digo la canción como más clásica del disco sí que, porque es una canción donde canta con, con Celia Cruz sí o sea, se, eh, Él, él, que, él le paró un sueño para él era cantar con la gran Celia Cruz, que es la voz icónica de la música latina. Sí. Y este, este, creo que este tema sí fue muy conocido un tanto en la red comercial del Rey Momo, que es Loco Amor. Sí. Vamos sí. a escucharla, por favor. Van a escuchar a Celia Cruz y a David Brown. <tose> Lali, ¿te gustó o no te gustó? Ay, claro, yo aquí bailando en mi asiento. Ah. <risa> Oye, pero estábamos platicando que una de las cosas geniales de Celia era, aparte del vocerrón que tenía y esa claro, forma pero... de bailar y de interpretar, sus pelucas. Ajá, sí, por supuesto. Clarines. Era como todo un show, ¿no? El, el verla de repente de cabello morado, lacio, Y luego chino rubio sí. y, y, o, o chino obscuro, era como muy divertido. Y sí, aparte parte, ¿no? así con sus melenas así todas naranjas o de repente salía con su cabello platinado. Sí. Es muy divertido eso. Además de que, digo, la música latina, aparte de ese sabor y de esa diversión, pues con el atuendo, ella claro. era como toda una producción al respecto, ¿no? sí, sí salía realmente a interpretar lo que estaba tocando o cantando, ¿no? Fíjate, Realmente, también estarán sí. de acuerdo que David Brown, si no hubiera tenido los músicos latinos, no hubiera podido hacer este disco. No, pero bueno, <risa> yo creo yo que, que de sus mayores virtudes en esto es haber investigado. Sí, claro. Porque él, él hizo toda una investigación tremenda para saber con quiénes iba a involucrar para hacer este disco. Y él disco. dijo que él quería hacer un homenaje, ¿no? Sí. Porque es algo que lo marcó cuando él escuchó la música latina, dijo... No, de aquí es la cosa, ¿no? Sí, hice como el casting perfecto, ¿no? Sí. Porque son muy buenas colaboraciones y es diversidad de ritmos y sí. y sí es un disco muy especial. Pero fíjate cómo es la música latina tan llamativa y una joya que muchas veces los que la tenemos y los que somos los dueños de, no la apreciamos. Uh -huh. Tiene que venir alguien externo a decirnos, tienes aquí toda una joya tremendo, tienes... Muchos ritmos con los que puedes hacer muchas cosas y nosotros nos salimos de lo mismo, ¿no? Sí, claro. O no lo apreciamos. Nos vienen a enseñar que tenemos oro molido, ¿no? Sí. ¿Nos damos con la siguiente, Meche? Para que no se queden picados. Claro que sí. ¿Cuál es? Dirty Old oh, Town. Mal, el viejo y sucio pueblo. No es Guadalajara, eh. No, para nada. Pues nos damos con. Eh. el bailongo. aquí, tremendo. Yo feliz. Es una muy buena manera de estar despidiendo el programa del el último programa del año. Sí. Aquí tenemos la fiesta particular porque no, no, a poco no se les antoja pararse a bailar escuchando ah, esta claro. música. Sí. Y no. aquí entra el, el que si bailas bonito, feo, eso es irrelevante. <risa> el que Exactamente. Irrelevante. Es como el en el carnaval todo mundo nos movemos porque lo sientes. No sí. importa si te mueves bien, te mueves mal. a eso nadie lo está juzgando. Sí. Y fíjate que creo que sí cuenta mucho esto de las máscaras porque. Sí. Quizá de verdad puedas pasar desapercibido con una máscara, ¿no? Así es. Entonces, te mueves como te sientes ahí. Al cabo, al cabo no saben saca. quién es. Exacto. <risa> aquí aplica esta parte que dicen, baila como si nadie te estuviera viendo, Exacto. más bien con la máscara tú sientes que nadie te nadie está te viendo te está entonces mirando. como que aflora la libertad del cuerpo para moverse para donde se le ocurra donde la música te lleve. Oye, pero eh, tú bailas como si nadie te está viendo y todos saben quién eres, ¿no? O sea, ¿oh? <risa> se mueve como Tlali. <risa> Ay, <risa> mira, se parece a Citlali. <risa> no, es divertido es parte de Oye, la diversión. quién sabe y sí, ¿eh? Si a veces por la forma de caminar puedes distinguir a alguien de espaldas, yo sí. creo claro. que también por la forma de bailar, pero en el carnaval hay mucha gente, pensemos sí. que no, <risa> pensemos que nadie nos está viendo, Ajá. sí, de hecho esto que dices de, de la forma de caminar, a mí me tocó ver alguna vez en un programa donde tiene que ver con disfraces completos, Ajá. Eh, a esta persona la descubren por la forma de caminar, <risa> y él dijo, es que yo sabía que eso iba a suceder, pero por más que estuve... Eh, practicando en mi casa intentando caminar de cierta forma contraria a lo que normalmente hago, no lo logré, dice mi cuerpo me traicionó <risa> entonces, alguien se va a dar cuenta que no, es por ahí bailando, pero bueno, que se muere de la envidia porque no anda bailando, ¿no? y nosotros sí. Claro que sí, claro que sí Para continuar, ¿cuál es la que sigue? Trajimos woman versus Men uh -huh. Son cuatro minutitos uh -huh. ¿Bailamos, maestro? Bailamos Bailamos, Les char. va a gustar este bolero. Estamos aquí en el que ¿quién ganó? Woman o Men. Creo que ganó Woman. De hecho, ahorita estuvimos bailando aquí con Citlali. Estuvimos ahí sí. entre Woman versus Men y creo que ganó Woman. Es lo maravilloso de las canciones que se bailan en un cuadrito. Aquí sí si hay espacio para eso. Exacto. Oye, vaya que sí. No tenemos cuadritos, pero nos los imaginamos. Sí, eso no. fue lo mejor de... todo Bueno, es como en la escuela. La doble raya la hicimos cuadrícula. Oye, de veras, muy interesante eso. Pues saludos a todos los que nos están escuchando, chicos. Ahí nos están mandando mensajitos. Muchísimas gracias por prestarnos sus oídos. Último programa del año. Ya la siguiente semana ya va a ser... Eh... Pues Enero, Borrón y Cuenta Nueva. Enero del ¿En 2021? 2021, ay no, ¿Qué, qué rápido. Sí, caray, se dice fácil, pero mira, ya 43 programas. Ay sí, qué, ¿Qué emociones. <risa> sí, la verdad que sí, ya casi le andamos llegando a, a nuestro amigo eh, Irat González. Que pues ya no, lo, no lo vamos a alcanzar. Ya Una que... diferencia como de 55 programas nada más. Ah. Casi nada, pero ahí vamos, ahí vamos. Ya cumplió mil. <risa> Ah, <risa> nosotros también vamos a hacer ya nos comprometió Irad, pero sí lo cumplimos <risa> sí claro dice sí, sí. aquí el compañero Irad que qué vamos a hacer el día el programa 50 que faltan ah, siete vamos a hacer 50 quesadillas ah. <risa> tortas ahogadas <risa> no ¿Sí? esas no maestro pero de aguacate <risa> algo más sencillito <risa> mejor <risa> unas galletitas igual y traemos para festejar nuestro programa 50 ya oh. sí. veremos ¿Vas a venir al programa 50 o por qué te estás comprometiendo? <risa> Pregúntome yo. Ya sabe, maestra, que yo vengo aquí, aunque sea a decirle sola. Porque en el programa 50 me temo que sí voy a, a llegar cuando ustedes terminen. Qué bobole, ay, no. No, vamos a pedir vacaciones antes. Vamos a meter un memo antes. Pues, ¿qué más, maestra? Pues, ¿Más, ¿Más música, más canciones? Sí, lo que ¿Qué otros que... ritmos podemos explorar en este disco? Bueno, vamos a ver un merenguito, ¿no? Ay, ¿Ah, sí. Ahí está, la que sigue. Lie to me. Lie to me. Ay, Ay, merengue, me fascina el merengue. Ay, no, por favor, don't lie to me. <laughs> It's a beautiful world and a beautiful dream. And you know I don't care, things are not what they see. aquí en el debate, que el merengue <risa> sí, el merengue no. ¿Pero lo ves? bailamos? ¿Lo bailaron? Lo bailamos. Sí. Yo, yo lo que estaba alegando es que a mí me prende muchísimo más cuando el merengue es más rápido. Pero le doy la razón a Citlali que dice que para bailar con alguien, por ejemplo, en una fiesta que quizá claro. no conoces y no sabes qué tal baila, un merenguito así como este que acabamos de escuchar, pues bastante sabrosito, ¿no? Porque te puede llevar muy bien y te puedes dejar guiar de la manera sí, correcta, fácil. ¿no? si andas peleando ahí con la rapidez <risa> claro, es más llevadero, más disfrutable y es más así como, como el te conozco, me conoces, ahí se agarra uno el ritmo bailando, ¿sí? sí, la verdad es que sí oye, pues yo te quiero poner, esta canción que sigue es una de mis favoritas, esta sí es como como de las que más me gusta a mí, eh, ya la habíamos puesto de hecho en algún programa, sí. pero hoy especial porque es el programa de, de Rey Momo, esta canción se llama Rus Tattoo, Tattoo. Y bueno y re, bueno yo recuerdo ahí el, el solo que hay los solos de yo, de yo motoro yo estuvimos hablando en otro programa de yo motoro y está con De cuatro, una guitarra de cuatro cuerdas sí. que es muy es muy utilizada en, en el caribe y yo motoro es el máster de eso y ahí hace unas descargas tremendas en esta melodía eh, voy a hacer una, una aclaración en el programa pasado yo me reí cuando el maestro hizo mucho hincapié en el nombre de yomo Toro. yomo toro Lo que pasa es que yo le comenté antes de, o sea, yo conocía el nombre, más no sabía cómo se escribía. Entonces, justo ese día le hice el comentario y le dije, oye, acabo de descubrir cómo se escribe Joe Motoro. Yo tenía la creencia, cómo se escucha, que se escribía Joe Motoro. Ajá. Ya me dio mucha risa, evidentemente. Exacto. Y a poco crees que perdió la oportunidad de decírmelo en medio programa y, y pues me reí. Entonces, habiendo sabido y habiendo aprendido Y -O -M -O. M -O. Vaya. Habiendo aprendido Sí, ya ves que en varios lugares de aquí de Latinoamérica eh, el, Hay nombres muy peculiares, ¿no? Sí. Combinaciones muy peculiares que aquí en México No estamos acostumbrados a escuchar Y de repente sí es así como de ¿Me puedes repetir cómo se escribe? Sí Sobre todo eso El, el sonido es como muy parecido a algo que ya conoces Ajá Pero resulta que se escribe completamente diferente, Exacto, ¿no? Exacto, sí Pero bueno, vamos a escucharla y ya me dices que te parece Rasta tú Y vamos a escuchar, eh, atentos con el 4 Sí, cuatro. A ver si lo sí. identificamos en sí. la sí. canción Vamos a ver Ya tenemos poco tiempo para terminar, entonces yo quería dar una pequeña muestra de David Brand con su grupo Las Cabezas Parlan Chinas y creo que sí vamos a alcanzar aunque sea a escuchar dos minutos de de su disco a, a Hablando en Lenguas. Entonces vamos a escuchar una, una la última melodía cuál es, Meche? Pull Up the Roots. Uh -huh. Jalando las raíces o la... Feliz año. Feliz año chicos, Feliz gracias año. por estar aquí. Pues, Nos escuchamos el siguiente martes. Así es.